Yo no no mucho no soy de festejar eso, pero sí, que, que sí. creo que es más eh, eh, invento de, lo, ¿De, los jóvenes? de la gente. Ah, de la gente, claro. Creo que no, lo aumentaron porque... más los, los de Estados Unidos, los yanquis, pero no no soy de mucho de festejar, pero bueno, mi, mi señora en, en todo caso, como es, recibe un regalo, así que bueno. Claro, o sea, se hace el regalo y... También está esto que dicen de, bueno, no, no hay un día, ¿no? Se festeja todos los días. Sí, sí, sí, sí. Supuestamente dice que se festeja todos los días, sí. <risa> ¿Y cuál es el, un, un mejor regalo, sobre todo con la situación económica, no? Que, que en tu caso decís, bueno, recomiendo sí, algo accesible. Sí, algo accesible, bueno, muy accesible. No Hoy en día no hay nada accesible, pero... Eh, Yo creo que lo que nunca falla son los bombones y las flores. Ahí está, buenísimo. Eso nunca falla. Preguntarles a ustedes si, si están festejando hoy, este es un sí. momento de celebración. Sí. Es un lindo día, ¿no? Pero bueno, sí. nada, se disfruta con la persona que tiene al lado. Claro, sí. Exactamente. ¿Y tienen planes para, para hoy? Este es uno de los planes. Sí, vamos no, pasar todo el día juntos. Ah, eso día de San Valentín. Se festeja, se sigue festejando. Se sigue festejando. Se sigue se es lindo el que puedo hacer. Claro. Y cualquier plan está bueno. Sí, obvio. Eh, o sea, esto así. Claro. Y San Valentín también es para, digamos, celebrar con con amigas, no sé, acompañar, ¿viste que siempre hay alguna sí. que por ahí queda media sola? Sí, sí, es para es para celebrar el, no sé, el amor, como la compañía. Claro, eso no. ¿Ustedes tienen planes para hoy? Trabajar <risa> Trabajando <risa> Para el fin de Claro sí, sí, sí. ¿Y se sigue haciendo regalos eso también? Sí, yo creo que sí Que ahora también se, se puso de moda de nuevo De claro. hacer cartita, regalo Que claro. está lindo, es re lindo. ¿Qué prefieren? O sea, si, si pueden elegir ¿no? Eh, ¿Recibir flores o algún algún regalito más? Algunos, un peluche que... Por ahí una algo fuera de lo cotidiano, sí. como planear una salida, ser algo más más planeado, más armado, que, que ir por lo improvisado, que es por lo que se da siempre. Cho, no mira eso no, porque yo soy viuda ahora. Ah, bueno. claro. Pero mi marido si hubiera vivido, siempre. Siempre. <ríe> sí. Cual era un plan, digamos que que no, no fallaba. Siempre en plano, no, eh siempre venía con algo, viste, ponerle una flor, un bombón o algo. Siempre traía él. Claro. Pero yo no, no. La verdad que ahora no, ya hace tres años que soy viuda, así que... Ah, bueno, bueno. <risa> bueno, pero bueno, nos decías que seguían festejando. Sí. Eso es algo lindo también. Antes sí, sí, sí. La verdad que sí. Para el que puede festejar, que festeje. Claro. Si te parece una fecha especial es una fecha ¿no? como o sea, cualquier día yo creo que para mí es especial, o sea, el tema de la amistad El amor, bueno, estamos mojido, pero la <risa> amistad sí es importante Claro, está bueno. o sea, hoy también se, se puede... Esteja pues el de la amistad, sí, bien, es súper importante Claro, y ustedes tienen, eh, tienen ya planeado algo, alguna salida, ya sea de amigas eh? No, vinimos por acá para Cañuela, ah, entre todo Para papá, pasar para pasar el día nada más, ah, bueno. simplemente eso Bueno, no más, pero, pero bueno. coincidís que, bueno, es una fecha para festejar, es, ya es sea... Es importante, es importante, aparte hay gente por ahí, bueno, que sí, cree, o sea, tiene su, su amor, eh, su amistad, que es muy importante también. <risa> pero yo creo que es un día importante para la amistad también, aparte del amor, vive. ¿Cuál es, es un buen tú? plan para vos en esta fecha, ponerle en, con, con tu enamorado? No, enamorada. no tengo enamorado <risa> estoy sola... Pero, no, yo creo que hoy estaría bueno, o sea, hacer una comida y juntarse con la familia, la amistad o amigos, es lo que, eh, eso.